De la una en Canarias, la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, habla. Ha tardado 45 horas en hacerlo, ha negado responsabilidad, sostiene que tenemos el mejor sistema eléctrico del mundo y que, por supuesto, ella no dimite. Rompe su silencio en un par de entrevistas en las que no ha parado de incurrir en contradicciones. Que el riesgo cero no existe, pero que no va a volver a pasar. Que no sabe lo que ha ocurrido, pero que la causa nada tiene que ver con la responsabilidad. r e s s p o n a b i i l De a d d red eléctrica de equilibrar los flujos de energía que entran en el sistema, desde las que vienen de las renovables hasta, que, hasta las que proceden de las eléctricas. Corredor ha seguido al milímetro el discurso del presidente del gobierno que la colocó a dedo en una empresa que, aunque sea privada, tiene al Estado como accionista mayoritario. Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.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 La respuesta es no, creo que estoy asumiendo correctamente la responsabilidad y no es mi estilo、eh, no dar la cara para responder. Jorge Sanz, presidente de la Comisión de Transición Energética, ha dicho esta mañana aquí en Más de Uno que 15 gigavatios no desaparecen por arte de Birli-Birlo, que se evaporaron porque Red Eléctrica, a su juicio, no equilibró bien las energías en circulación. ¿Qué pudo fallar? Bueno, pues una mala gestión por parte de Red Eléctrica.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 Una caída generalizada como si fueran fichas de dominó. Lo que nos extraña es. ¿Cómo el sistema, un sistema, pues estamos hablando de una única planta fotovoltaica, que es lo que pasaría, estamos hablando de una potencia que puede ser de unas docenas de megavatios o, como mucho, de unos pocos centenares? Lo que nos extraña es lo que pasa con dilución. ¿Por qué o cómo se cae todo un sistema eléctrico porque se desconecte una planta? El gobierno se empeña en señalar a las empresas privadas y esta mañana el presidente de Iberdrola, Sánchez Galán, les ha devuelto la pelota. Dice que es Red Eléctrica, la compañía controlada por el gobierno, la que tiene que dar respuestas. ¿Por qué? Ellos solo obedecen a lo que se les demanda. La razón del apagón red eléctrica, el operador del sistema es el que lo tiene que clarificar porque para eso son los responsables. Lo que puedo decir es que antes, durante y después del apagón, nuestro flujo de generación estaba listo y a disposición de red eléctrica. El operador del sistema, tan pronto como recibimos las instrucciones del propio operador del sistema. Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasar. ...parlas en titulares con Paloma de Prada y Victoria Verdier. Mufaces e l l a la paz con Adeslas y Asisas se ha formalizado el nuevo concierto para garantizar la asistencia sanitaria de un millón de mutualistas entre funcionarios y familiares. Entrará en vigor mañana y se prolongará hasta diciembre de 2027. El gobierno mantiene sus previsiones de crecimiento económico previsto para este año y el que viene en el 2,6% y en el 2,2% respectivamente, a pesar de la incertidumbre generada por la guerra de aranceles. El ministro Cuerpo se apoya en el dinamismo de la economía para no hacer cambios. El juez que investiga Ábalos en el Supremo pide al Ministerio De transporte s que justifique los más de 500.000 euros que recibió el exministro en concepto de rentas y dietas. El juez Leopoldo Puente da 15 días de plazo para que le envíen la información. La UCO no encuentra información nueva de interés en los datos aportados por WhatsApp y Google que solicitó el juez que investiga e l fiscal general del Estado para indagar en los mensajes y correos borrados. El magistrado ha acordado levantar el secreto de sumario sobre esta pieza. Concluye sin resultado la primera deliberación del Pleno del Constitucional sobre la legalidad de la ley trans que fue recurrida por. El Partido Popular lo dejan pendiente. El borrador elaborado por el exministro Campo avalaba el texto en términos generales, mientras que dos magistradas progresistas pedían modificaciones. Pasa a disposición judicial el matrimonio de Oviedo, que mantuvo encerrados durante cuatro años a sus tres hijos menores en condiciones absolutamente insalubres. La policía considera que hay indicios suficientes de criminalidad en lo que han calificado como casa de los horrores. En cuanto al tiempo, empezamos a notar los efectos de la borrasca atlántica que va a dejar viento y lluvia en buena parte de España durante el puente. De mayo, Victoria Verdier. No va a ser un puente pasado por agua como lo fue muchos puntos de España la Semana Santa, pero tampoco va a ser bueno. Estará nublado y se esperan chubascos ya desde esta tarde en el oeste peninsular, sur de Galicia, Andalucía Occidental e incluso en el centro peninsular. No van a bajar las temperaturas que se van a mantener templadas. El jueves será una jornada de estabilización, lloverá por la mañana en Galicia, pero en el resto lluvias dispersas y poco importantes. Las máximas subirán sobre todo en el sureste. El viernes, fiesta en la comunidad de Madrid, se incrementará la inestabilidad. Con lluvias en el centro y sur del sistema central y temperaturas a la baja en todo el país. La vida que sueña. Onda Cero. Elena Gijón. Tres días callada y la presidenta de Red Eléctrica ha decidido que la mejor forma de dar explicaciones al país es en una entrevista radiofónica y en otra televisiva. Ya han escuchado en portada, no piensa dimitir porque ha hecho su trabajo perfectamente. Y además. Confía en que no vuelva a suceder. Que los ciudadanos tienen que estar tranquilos, no va a pasar. Eh, nosotros eh, sabemos que no hay riesgo cero.、Eh, por la parte que nos corresponde, hemos tomado todas las medidas.、Eh, y, y por tanto, tengo que tranquilizarles. Comprende las molestias, pero esto no es culpa de Red Eléctrica, dice Beatriz Corredor. Y tampoco, por supuesto, de las renovables. Desecha por completo lo que han dicho los expertos esta mañana, aquí, por ejemplo, en Onda Cero, sobre que la energía procedente del suelo del viento es inestable porque no está en manos h u m a n a s controlar su generación. Depende de la meteorología. Lo que decimos es que el mix renovable es seguro, que el mix renovable. Eh, puede participar en todos los sistemas de seguridad del, del sistema eléctrico, del operador del sistema, porque está dotado de los servicios para hacerlo y que, por tanto, eh, eh, relacionar el incidente tan grave del u n e s con un, una penetración de renovables no es verdad, no es correcto. Las renovables funcionan de forma estable. No lo creen así los expertos. Dicen que esto no es verdad, que la esencia misma de la energía solar y de la eólica hace que sean inestables. No así la hidroeléctrica, que también es renovable, pero que se puede controlar con flujos. De agua y que por tanto se considera estable. El problema estuvo, según nos han contado esta mañana los que entienden, Ignacio Rodríguez Burgos. El problema estuvo, digo, en no equilibrar los tipos de energía que circulan por la red y en la posterior caída de todas las plantas una detrás de otra. Sí, había desequilibrio. Los expertos resaltan la intensa producción de renovables en el momento del apagón, en especial de origen solar. En más de uno, Jorge Sanz, que fue presidente de la Comisión de Transición Energética, señala que muchas instalaciones se desacoplaron de la red para protegerse por una posible sobretensión. Y apunta a la responsabilidad de Red Eléctrica. Una mala gestión por parte de Red Eléctrica. Programó excesiva generación no firme, solares y eólicas, e hizo un despacho insuficiente de generación firme. Se llega a un nivel de sobretensión que no es soportable por parte de las instalaciones de generación. Estas se desacoplan de golpe y a partir de ahí Red Eléctrica pierde el control del sistema. Sanz cree difícil el ciberataque, pues es complicado hackear 15 gigavatios. Por su lado, José Donoso, director de la Unión Fotovoltaica Española, explica en Onda Cero que hubo problemas. Problemas de flujo en dos plantas s o l a r e s en el suroeste español. Pero también incide en que si se cae todo el sistema eléctrico de España porque falla una planta, es que algo no funciona bien. Bueno, esta mañana se celebra Consejo de Ministros Extraordinario. Se supone que estaba previsto para aprobar. Todo lo que quedó pendiente de ayer, pero no es así. Primero, porque Yolanda Díaz va a tener que esperar a, para aprobar la reducción de la jornada laboral que ella quería presentar hoy mismo, en esta víspera del primero de mayo. Y va a tener que esperar porque, claro, no tiene apoyo parlamentario. Y segundo, es、eh, raro y no se va a aprobar lo que estaba pendiente porque es que esta mañana se vuelve a hablar de energía en, el, en el,、eh, la reunión del Consejo de Ministros. Y se vuelve a hablar de energía tanto Patricia Gijón, que ha comparecido en la ministra de Transición Ecológica, Sara Agen. Sí, la ministra de Transición Ecológica asegura que el Gobierno no ha improvisado, ha trabajado con diligencia y agilidad para dar una respuesta coordinada ante un acontecimiento histórico, un reto inesperado que no había ocurrido nunca. Sara Agensen reconoce que aún no saben qué ha ocurrido. Se trata de un sistema complejo, el eléctrico, pero están trabajando, están en ello, recopilando miles de datos a través de los operadores del sistema para poder comunicarlo cuanto antes a todos, aunque no se atreve a hablar de plazos. Estamos ya recopilando, tanto del operador de l sistema como de los distintos operadores. Del sistema energético nos puedan dar luz a qué ha ocurrido y establecer claramente la cronología de cada uno de los eventos. Para obtener esa información, esta misma tarde se reunirá ya el comité de análisis que se ha creado. El objetivo es hacer un análisis técnico y transparente para lograr, dice la ministra, que lo ocurrido se convierta en un hecho aislado y que no vuelva a ocurrir. Bueno, pues dado el lío que tenemos en España a la búsqueda de culpables y no tanto de causas o de soluciones, Portugal ha decidido que lo mejor que puede hacer Diana Rodríguez es desconectarse de nosotros para que nuestro descontrol no les arrastre. Porque la red eléctrica LUSA entiende que en este caso la desconexión con nuestro país es un mal menor y por eso ha ordenado paralizar por precaución el intercambio comercial entre Portugal y España. Asegura el director de redes energéticas nacionales, Joao Faria, que las interconexiones vecinales siguen operativas, aunque de momento y para lograr el restablecimiento completo es mejor cerrar el grifo. Estamos gestionando el sistema eléctrico por separado. Las interconexiones entre los sistemas están operativas, pero no hay intercambio de energía En términos comerciales, はい。 c r e a además que el director de la red eléctrica LUSA, que el exceso de energía renovable es una causa plausible del apagón, aunque no la única, después de concluir el Centro Nacional de Ciberseguridad que no existen indicios de piratas informáticos. Portugal, recordemos, importa un 33% de electricidad desde España y su demanda cayó el lunes desde 8,16 gigavatios a 0,6. Y un apunte más del capítulo de pérdidas: las aseguradoras estiman en mil millones lo que van a tener que abonar a los ciudadanos en concepto de alimentos que. ...que Se han perdido por la desconexión de las neveras o congeladores o por los electrodomésticos que se han estropeado por subidas de tensión. Noticias Mediodía, e NNH. Noticias Mediodía, Onda Cero. Bueno, ha quedado bastante claro que seguimos sin saber las causas de un apagón del que ya casi estamos recuperados por completo, salvo alguna incidencia en el tráfico ferroviario. La mayoría de las comunidades autónomas han rebajado sus niveles de emergencia. Solo Madrid y Extremadura mantienen el nivel 3 de interés nacional y, por tanto, la gestión sigue en manos del gobierno. Que parece bastante satisfecho Palacio de la Moncloa, Juan de Dios Colmenero, por todos sus movimientos, por toda la gestión de estos días. Sí, están satisfechos con la recuperación, pero insiste el gobierno en no decir qué ocurrió, en que no existen datos concluyentes. Así lo ha dicho tanto la vicepresidenta tercera como la ministra portavoz, a pesar de que Red Eléctrica y todas las operadoras tienen claro que la pérdida de tanto volumen de generación se puede deber a cualquier cosa menos a una, a un ciberataque. Pero el gobierno se empeña en no descartar esa hipótesis y cuando se le pregunta, dice la portavoz que están recabando datos. Y ahora, por tanto, lo que necesitamos son los datos. Lo que queremos es tener y conocer toda la información y tener esos datos certeros. Lo hemos explicado, lo explicó ayer el presidente del Gobierno, lo ha vuelto a explicar hoy la vicepresidenta tercera, y en esto es lo que, lógicamente, vamos a estar absolutamente volcados y dedicados con esta comisión que va a presidir la vicepresidenta tercera. Una comisión independiente, pero presidida por la vicepresidenta tercera, y hasta que no tengan esos datos, el gobierno no facilitará información. Se le ha preguntado también directamente si respaldan a la presidenta de Red Eléctrica, a la exministra socialista Beatriz Corredor. La pregunta ha sido directa, pero la respuesta ha sido diciendo que de momento se cuenta con todos los operadores. e、bueno, n el Partido Popular no se conforma. Ha registrado esta mañana la petición de comparecencia del presidente del gobierno y de los ministros de Transición Ecológica, Interior y Transportes. Instan a Pedro Sánchez. A que deje de buscar responsables fuera y que dé explicaciones. Las ha reclamado también el expresidente Aznar, que participa en el Congreso del PP Europeo en Valencia y que ve en el apagón el enésimo frente del gobierno Sánchez sin que tenga respuestas. Hace unos instantes ha clausurado enviado especial José Ramón Arias el presidente del PP español, Núñez Fijó. Y ha sido una intervención del presidente del Partido Popular Español en clave europeísta, donde ha pedido a los líderes del partido en este congreso del IPP que recupere los valores y el orgullo frente a los ataques a la libertad que todo está sufriendo el continente. Una reflexión que también ha trasladado a nuestro país al describir la necesidad de un cambio de gobierno más urgente que nunca por la irresponsabilidad de un ejecutivo socialista incapaz de dar respuesta a los problemas de nuestro país. El cambio está cerca. Porque cada vez lo piden más españoles. Y será real, porque lo construiremos desde la responsabilidad, desde la honradez y desde la verdad. El líder popular ha hecho una referencia a la ausencia de autocrítica mostrada tanto por el gobierno como por la presidenta de Red Eléctrica por el apagón aún no explicado. Una circunstancia que, para el expresidente del gobierno, José María Ednar, presente aquí en este Congreso, es otra señal más de un gobierno agónico. Bueno, más asuntos políticos, políticos pero o o l í t i c s p relacionados con los tribunales. El primero de ellos, el juez del Supremo, Leopoldo Puente, da 15 días al Ministerio de Transportes para que le justifique. ¿Por qué pagó a José Luis Ábalos 500.000 euros, medio millón de euros, en concepto Arancha Martín de rentas y dietas? Medio millón de euros que Ábalos recibió, según consta en Hacienda, pero que no aparecen en las cuentas bancarias del exministro. Son en concreto dos pagos de casi 157.000 euros correspondientes al ejercicio de 2018 y casi 352.000 del ejercicio del 2019, los dos primeros años de Ábalos en el gobierno de Sánchez. La UCO los detectó, la UCO de la Guardia Civil, a n a l Al analizar la documentación requerida a Hacienda, según lo remitido por la agencia tributaria, además de su sueldo como ministro, por el que se le retuvieron los casi 69.000 euros correspondientes, Ábalos recibió esos otros dos pagos que supondrían, constata la UCO, un 69% del total de sus ingresos al frente del ministerio. Pero su abono no consta en ninguna de las cuentas que CaixaBank señaló como vinculadas a Ábalos. Es por eso que, a petición de la UCO, el juez da ahora 15 días al Ministerio de Transportes para que le informe del concepto, la fecha, Y la cuenta en la que ingresó ese dinero. Trata de comprobar cuál fue su recorrido. Todo ello en el marco de la causa que lleva el Tribunal Supremo contra el exministro de Transportes y número 2 de Sánchez también en el PSOE. Y la segunda investigación de la que hemos conocido datos relevantes esta mañana. Resulta que Google y WhatsApp le han enviado al juez todo lo que supuestamente tienen sobre el fiscal general del Estado y sus mensajes. Y el juez ha hecho constar, ha respondido, David g a v á s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 Buco Explica que tampoco ha encontrado información nueva que sea de interés para la investigación. Pues miren, ni todos estos asuntos judiciales que jalonan la acción de gobierno, ni la guerra arancelaria de Donald Trump, ni apagones eléctricos, nada frena el optimismo del gobierno en la parte económica. Ha comparecido en rueda de prensa el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, después del Consejo de Ministros, y nos ha dicho que, pese a todo, Margarita Zavala mantiene la previsión de crecimiento para este año, un crecimiento del 2,6%. Sí, el Ejecutivo m a Mantiene las previsiones de crecimiento para los próximos cuatro años, algo que, según el ministro Carlos Cuerpo, es posible, dada la fortaleza de nuestra economía que se mantiene independientemente de la crisis arancelaria o incluso de los apagones. Mantenemos la previsión de crecimiento del 2,6% para el año 2025, incorporando un impacto de una décima menos de crecimiento asociado al conflicto arancelario, pero Que se verá compensada por una mejor evolución del consumo privado también de una décima. Cuerpo asegura que el círculo virtuoso en el que ha entrado nuestra economía va a permitir que el paro caiga a finales de 2028 a niveles cercanos al pleno empleo, aunque de momento el año que viene va a seguir por encima del 10%. A partir de mañana, primero de mayo, no se podrá inscribir de forma directa en el registro civil a ningún bebé nacido por gestación subrogada en el extranjero. Entra en vigor de forma inmediata la instrucción que ha dado el Gobierno. Para que cualquier recién nacido solo se pueda inscribir Jorge Infer. Por los cauces ordinarios previstos en el ordenamiento español, que son la filiación biológica y la adopción. Ya no valdrán las resoluciones judiciales o administrativas emitidas en el extranjero como hasta ahora. Además, también se suspenden las solicitudes pendientes de inscripción a partir de mañana. Según el Ministerio de Justicia, el objetivo es evitar que ciudadanos españoles burlen la prohibición de esta práctica en nuestro país y la practiquen en el extranjero. Ante esta instrucción se muestran en contra asociaciones como son nuestros hijos, Antonio Vilacoro, vicepresidente. De la entidad. s t e es el último paso en, en toda una campaña de odio orquestada desde el gobierno para estigmatizar a las familias por gestación surrogada. ¿no? Además, la nota de prensa del, del Ministerio de Justicia es una nota de prensa cargada de bulos y de desinformación para justificar una instrucción que se publicará mañana en el BOE y que deja en el limbo legal a todo un colectivo de menores nacidos por gestación surrogada en el extranjero. En España, la gestación por sustitución está prohibida desde 2006, pero aún así, según datos del Ejecutivo, 154 m e n o r e s Nacidos en el extranjero fueron inscritos en el registro civil durante el año pasado. Noticias Mediodía, Onda Cero. Llega el. Se ven o y las caras en la ida de las semifinales de Champions. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas tardes, Elena, Radio Estadio Onda Cero, desde las ocho y media para vivir el primer episodio de ese duelo entre Blaugranas e italianos. El Inter no llega a la ciudad condal en su mejor momento del curso, encadena cuatro partidos sin ganar, todo lo contrario le ocurre al Barça, que tras conquistar la Copa y con la Liga encarrilada, sigue soñando Con pelear el ansiado triplete. Última hora, Alfredo Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes. Hansi Flick medita repetir el mismo equipo que venció en la final de la Copa del Rey al Real Madrid, es decir, con Olmo en la media punta y con Gerard Martín en el lateral izquierdo. En la convocatoria de 22 jugadores del día de hoy son bajas t e r s t e g e n que no está inscrito, Lewandowski y Valde, que aún no llegan a este partido, y los también lesionados Marc Asadó y Marc Bernal. Se espera un lleno absoluto en el estadio porque el Barcelona espera regresar a una final seis años después. En el El、conjunto italiano, 2.700 seguidores. Recupera a t u r a m en el once titular y la gran amenaza será Lautaro Martínez. Para este partidazo, Barça-Inter. Se abrió ayer la otra semifinal Champions, en la que el Paris Saint-Germain toma una ligera ventaja tras ganar 0-1 en Londres al Arsenal con un gol de d e m b é l é La eliminatoria se resolverá el próximo miércoles en la capital francesa. Los entrenadores Luis Enrique y Miquel Arteta. El resultado es bueno, podría ser mejor, podría ser peor, está todo en el aire. El primer objetivo del primer partido se ha conseguido, ahora no está ganado el partido ni la eliminatoria, tenemos que ganar el partido de casa. Hay cosas que mejorar siempre, aunque cuando se gana, sobre todo el resultado, ir con, con muchísima ilusión, con muchas ganas y con la sensación de que podamos hacerlo. Centrado entre tanto el Real Madrid en su intento por pelear la liga, tendrá que hacerlo con muchas bajas después de confirmarse también las lesiones de Mendy y a l a b a Dicen ambos adiós a lo que resta de temporada, al igual que Rudiger, un central alemán que ha sido sancionado con seis partidos por su expulsión en la final de Copa. Dos de castigo para Lucas Vázquez, ninguno para Bellingham. No pasa el futuro del Real Madrid por Ancelotti, aunque el italiano habría dado marcha atrás en su acuerdo para dirigir la selección brasileña en el horizonte, una posible oferta del fútbol árabe. La semana del fútbol continental se va a completar mañana con la ida de la semifinal. Finales de la Liga Europa, recibe el Athletic de Bilbao al Manchester United y de la Conference se mide el Betis a la Fiorentina en el Villamarín. Dos jugadores importantes: el r o j i blanco, Nico Williams, y el Betis, c o i s c o Alarcón. Creo que no hay ningún favorito, ¿no? creo que el Manchester es un gran equipo, que nosotros vamos a hacer lo, lo mejor posible para, para llevarnos la victoria. Estamos muy concentrados, con mucha ilusión, como toda la ciudad. El primer paso para la victoria es creer. Veo a un equipo que, que cree, que confía en sus posibilidades. Sabemos que no es fácil, pero, pero nos vamos a dejar la, la piel. Además, en segunda se certificó el descenso del Racing de Ferro, la primera ref, tras la derrota 2-1 ante el Almería. Y en baloncesto, el Real Madrid superó 82-70 a Olimpiacos, forzando el cuarto partido de la serie de cuartos de final de la Euroliga. Mañana intentarán los blancos igualarla y llevarla hasta un quinto partido que se jugaría en Atenas. Hoy el Barcelona recibe al Mónaco también con un 2-0 en contra, que obliga a los b l a u g r a n a s a ganar en el Palau para intentar seguir con vida en la competición. Bendito. Blanca de Donald Trump, que se ha convertido en su mejor propagandista. Si las encuestas le dan pérdida de popularidad, es porque están hechas por gente que le odia. Porque él considera que su estreno ha sido el mejor nunca antes visto en Estados Unidos, tanto que Asunción Salvador. Dice en una pretendida broma que le gustaría ser papa. Fiel a su estilo, Trump no hace autocrítica. Remete contra esas encuestas que confirman que su popularidad ha caído entre los americanos y que el propio país ha dejado de ser un socio fiable por sus giros en política exterior y por su guerra, su guerra arancelaria, sobre todo. Y cuando le preguntan por quién apuesta de cara al cónclave que empieza en una semana para elegir al nuevo papa, Trump tiene un claro favorito, mismo. el mismo. ¡Es h o p 私の名前は、私の名 t i 私の名前は、私の名前は、私の名 e は、私の名 a は、a の、ja、a 前は、私 o 名前は、私の名前は、私の名前は、私の名前は、私の名前は、私 a 名 a は、私の名前は、私の o 前は、私の名前は、a の a 前は、私の名前は、私の名前は、私の名前は、私の名前は、私の名前は、私の名前は、私の名前は、私の名前は、私の名前は、私の名 n は、私の名前 a 私 a 名前は、私の名前は、私の名前は、私の名前は、d の名前は、私の s o は、o の名前は、私の名前は、私の名前、私の名前は、私の名前、私の e 前は、私の名前、私の名前、私 o 名前、私の 1.361 de mandato. La otra historia terrorífica del día ha tenido lugar en Asturias, en f i t o r i a en Oviedo. Tres hermanos, dos gemelos de ocho... y un crío de d i encerrados z e por sus padres de origen alemán desde el año 2021 en su domicilio. Les encontraron las fuerzas de seguridad en condiciones de insalubridad extremas y se encuentran en acogimiento evaluando su situación física y psicológica. Los padres ya están detenidos. Sondo hacer Oviedo, Alba Vázquez. Unos padres que, a pesar de haber pasado esta mañana a disposición judicial, siguen esperando para declarar. Porque están esperando por un traductor. El hombre de 53 años y la mujer de 48 tienen nacionalidad alemana y retenían a los tres niños desde 2021 en un chalete en condiciones de insalubridad, según Javier Lozano, comisario principal de la policía local de Oviedo. La acumulación de basura era un, un efecto evidente. Otro de los factores que también llamaba la atención es el, el almacenamiento de medicamentos, que está por cuantificar. En cuanto a los menores, el gobierno del Principado ha asumido la custodia en régimen de acogimiento residencial y se les está garantizando, según la consejera de Derechos Sociales Marta del Arco, su mayor bienestar. Y En media hora comienza la operación salida con motivo del puente del primero de mayo. Las principales complicaciones en las salidas por Madrid por la A3 y la A4. Así que tengan cuidado en la carretera. Terminamos esta edición de Noticias Mediodía en la realización técnica Dani Solís y en la producción Victoria Verdier. Gracias por su confianza. Muy buenas tardes. En Onda Cero, Noticias Mediodía con Elena Gijón.